que hay poquito viento, mucha humedad y está saliendo el sol. Sí, está linda la mañana, por lo menos en Santa Rosa está linda, apenas una brisa, está el solcito de a poquito amaneciendo, mm. eh, digo el solcito, el día ya amaneció, pero el solcito está recién iluminando, no está calentando sí. y no hay nubes. Sí, hay algunas brumas dando vueltas y la humedad, por supuesto, que se siente. Te digo que los pastitos están hermosos con esta lluvia de, de estos días, casi treinta y pico de milímetros en los últimos días, En Santa Rosa, así que está está linda la mañana y para las personas que tengan que andar haciendo cosas está bastante bastante amable. Sí, tal cual. Eso del pastito, Mauro, habrá que agarrar la cortadora de césped el fin de semana. Sí, mira, ayer estuve en el Club Santa Rosa cubriendo sí. la conferencia de prensa y no sabes qué hermosa está la cancha. Mira, espectacular. Obviamente que no la están usando, es un colchón verde. que han trabajado bastante para mantenerlo así, pero bueno, después como vos sabés cuando eh, entran los jugadores a la cancha, por supuesto que se pisa y también se levanta un poco todo ese pasto, pero te digo que tenían tenían una pelota ahí, entramos un ratito algunos colegas y tiramos la pelota dando vuelta, eh, giró un poquito la pelota en el ah, césped, vos, está chile. hermoso, no está marcada, pero está con los arcos, con las redes, mm. y el piso está hermoso. Mm. ¿Eso, que... ¿Esto puede marcar tu retorno a las canchas? <risa> no estaría nada mal. El <risa> tema es que no me en la rodilla izquierda. Ah, pero sí. estoy para medio tiempo. Bueno, está bien. Bueno, para medio por tiempo para sumar. 60%. Eh, es, es a lo que hay que jugar. Sí, sí demasiado. <risa> al 60%. Nada estoy abriendo mucho la canilla, me parece. Eh, nada de andar haciéndose loco y querer jugar al 100%. No, no, no, no, ya eso. Mira, no. recordaba los otros días con un ex este, compañero de, de, de, de equipo nuestro uh -huh. que arrancamos algunos algunos jugadores a los 26 años. Sí. sí ¿Te acordás Más sí, o menos. Sí, 25, sí, 26. Ve sí, 26, 27 años. Sí. Bueno, tenemos 47. Claro. Pasaron sí. algunos años. Sí. Eh, y, pero y, bueno, pasaron cosas. Recordo, cuando uno ve la cancha. Sí, tal cual, eh, te da ganas, no se cortó Mauro, ¿no? No, no, no, ah, no estoy acá. Claro, eh, sí, me imagino, el, el, el césped cortito, que rueda bien la pelota, te dan ganas de jugar. Uh, qué lindo, sí, qué lindo. Sí, sí. Bueno, este, bueno, nostalgias, eh, nos metemos en la información, eh, en un ratito vamos a estar desde la paritaria docente, que es el lugar donde podemos ingresar a escuchar cuál es la oferta que lleva el gobierno, si es que lleva una oferta, ayer se conoció el índice de inflación de febrero, 6,6%, 13,1% en estos últimos dos meses, uno estima que el número que podría llegar a llevar el gobierno provincial debería ser similar a ese 13% pensando en la inflación. Uh -huh. Veremos si eso realmente es así. Y después respecto a lo que están pidiendo los gremios de tramos cortos de, de, de actualización de inflación, más corto que 30 días no se puede, así que seguramente... va a mantener, igualmente vamos a escuchar cuál es la propuesta del gobierno provincial, que hoy debería llevar una porque se conocen varios varios puntos. Y después, más entrada a la mañana, vamos a meternos en un tema que tiene que ver con el aniversario de un club barrial en Santa Rosa. Por estos días está cumpliendo un año el club Unión del Este. ¿Te acordás? El, sí. el, el, no sé si nos hiciste el, el anuncio vos acá de que se fundaba el club. Exactamente, sí. el 17 de marzo El año pasado en este caso eh, anunciamos que comenzaban sí. las actividades, aunque el club arrancó un poco, unos días antes, el día, el día 12 o 13 ya arrancaron las actividades en el club. Vamos a hablar con el presidente del club, Ricardo Miranda, a ver qué pasó en este año con el club y sobre todo con el barrio. Así que vamos a estar con, con esos temas y después... lo que surja en la calle lo vamos contando. Bueno, muy bien, Mauro. Bueno, buenos anticipos. Estaremos atentos y atentas acá, donde haya alguna novedad, más vale, al aire acá para contarla. Como no, Pali. Hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, con esos anticipos.